Hacemos un cambio de frente y nos vamos a escuchar qué tiene para contarnos nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Bueno, Juan Pablo, acá con el, el cambio de frente, paré la pelota, tranquilo, estamos acá en la legislatura provincial. Está todo tranqui acá porque recién a las 11 de la mañana está prevista la sesión de, de la Cámara de Diputados y diputadas de la provincia de La Pampa. Y lo que está pasando ahora es algunas reuniones de bloque habitualmente es la reunión de labor parlamentaria donde más o menos se ordena lo que se va a tratar en el en el día de hoy en la sesión ordinaria y lo que sí nos recién nos confirmaba uno de los legisladores del Frejupa que está en el temario el tema medanito que es uno de los temas que se viene tratando este, en comisiones y que hoy se va este, a tratar en la sesión del consejo del de la cámara de diputados ...no va a salir hoy la ley de Medanito, por supuesto... ...pero sí, hay que contarle a la audiencia... ...y también este, lo, lo refrescamos... ...hay tres dictámenes distintos... De, ...de las comisiones de asuntos agrarios... ...y otras que se juntaron durante la semana... ...y las semanas anteriores... ...y todas este, eh, distintas, o sea, con distintas posturas... ...una es la postura del de Frejupo, de los, del oficialismo... ...que quieren que salga como el proyecto... ...vino desde el Ejecutivo Provincial... y después están las este las dos los dos dictámenes uno de de la de la UCR eh, y el PRO y el otro de comunidad organizada eso es lo que hoy se va a poner a consideración acá lo más probable que pase es que después de esta sesión este, ordinaria se siga tratando en las distintas comisiones el tema medianito que va a tardar un poco más en llegar nuevamente a la, a la legislatura para ...saber si se aprueba o no con cuáles votos y demás, así que es un tema que hoy se va a, este, a poner este, a consideración acá en, en, en una sesión ordinaria... ...pero va a volver a las comisiones a seguir discutiéndose el tema de las regalías, algunos quieren 15, otros 20, los menos 35... y después qué pasa con el bono que tienen que pagar las empresas o la empresa que se va o las empresas que se van a presentar a esta licitación internacional y si ese bono que pagan es va a ser coparticipable con las distintas localidades de la provincia de la Pampa ese sería como los temas este, los temas más más importantes que tienen estos tres dictámenes que no se han puesto de acuerdo los legisladores y las legisladoras en las reuniones de comisiones y es por eso que hay tres dictámenes distintos y que lo más probable es que después de esta sesión se siga discutiendo en las comisiones nosotros estamos desde hace un ratito en este lugar viendo a ver si aparece algún legislador por ahora lo único que hicieron eh, lo único que hizo el el personal de, de la legislatura es colocar los vasos y las botellitas de agua en cada uno de los escritorios que tienen eh, los legisladores Y por ahora no se ve a nadie dando vuelta Recién estuvimos en el bloque de Frescú, te recién te decía, había un legislador que estaba en el pasillo mandando un mensaje eh, por WhatsApp y por eso lo pudimos contactar. Estamos hablando de Juan Barrio Nuevo. Los demás están todos reunidos, están todos adentro de sus oficinas. También lo mismo pasa con eh, la oficina del PRO. Comunidad organizada, tenía la puerta abierta, pero no se veía ni a Sandra Fonseca ni a Maximiliano Aliaga. Y la gente de la UCR también estaba... guardadita, ahí este, en reunión hasta último momento, todavía no ha sonado ningún timbre, habitualmente lo hacen después de los primeros eh, diez minutos que pasan del horario este, eh, pautado para la sesión, así que nosotros nos vamos a quedar un ratito más acá a ver si conseguimos a alguien para hablar y sobre todo para que nos cuente a ver qué va a pasar con este proyecto que es, el, es la prioridad de, de parte del Ejecutivo Provincial, que sigue dando vueltas en la legislatura y en las comisiones que es la La, el proyecto sobre Medanito, saber si en algún momento cuándo se va a llamar a esta legislación internacional. Bien, Maurito, dale, cuando dispongas, estamos en contacto de nuevo. Cuando sea necesario, acá estamos. Dale, Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía data, en este caso, desde la legislatura provincial.